Lo importante es otra cosa. ...segmento de cultura dedicado a las artes, en este caso a las artes escénicas. Una producción que se llama 2035. Estamos en contacto precisamente con una de las actrices de esta obra, que se llama Débora Deth Creo que se pronuncia así, si no me corregirá la propia protagonista. Débora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se pronuncia así... ...se pronuncia destiar ...muy bien, para la próxima Pero... vez que tengamos a la locutora le lo diremos... ...no, estuviste cerca... <ríe> contanos, ...contanos un poco de esta obra, Débora... ...mira, bueno, esta obra es eh, un texto que escribió Elisa Carricajo... ...que es eh, una actriz, dramaturga y en este caso también hizo la dirección de, de, su, propia, de su propio texto... ...y bueno, ella eh, ambienta esta historia el año 2035, y es una situación familiar eh, de una familia disfuncional como las que solemos ver... Eh, en el o eso sea, mucho antes del 2035, ¿no? Claro, exactamente, donde se supone que eh, puede haber grandes cambios tecnológicos, pero bueno, lo que se muestra en esta en esta obra es que los vínculos, de alguna manera... Y por algún motivo que no sabemos, se resisten a estos cambios y suelen ser bastante similares a los que son ahora. Eh, y bueno, es una situación familiar donde hay una pareja que vive en una casa y llega de visita y que aparentemente piensa quedarse en esa casa la hermana de, de él, ¿no? Del, ...de ese matrimonio. Débora, hay un intento de deshumanizar todo el tiempo a los protagonistas... ...y asemejarlos a máquinas, ¿verdad? Eh, no, no, la verdad es que no, no, son... Eh, lo, que, lo, que hay, ...lo que pasa más que a máquinas es que se dicen las cosas en esta obra... ...de una manera muy amable... Pero muy cruda, muy, muy dura, no se callan nada los, los personajes, uh -huh. se dicen todo y, y eso, bueno, mmm, da una, una aparente fría, es una, es como un trato muy, muy frío, pero a su vez muy, muy caliente y muy fuerte porque se dicen todo, de una sinceridad muy, muy brutal supongo que además el ambiente se va moviendo, volviendo cada vez menos amigable con el transcurrir de la obra claro exactamente lo que tiene es que está trabajado desde el humor entonces eh, eso tanto los protagonistas como como los espectadores eh, pueden hacer de este espectáculo algo disfrutable no porque tiene está atravesado por por el humor Contame un poco cómo fue pensada la obra en general en lo que respecta a la puesta en escena. Mira, eh, la obra la escribió Elisa Carricajo y convocó a, a, al elenco, que está integrado por eh, Federico Buso, Julia More y Paula Cuña y yo. Y bueno, estuvimos ensayando bastante tiempo. Después eh, el coordinador del área de, de teatro del Centro Cultural Rojas vino a ver un ensayo y le pareció interesante y nos invitó para participar en el ciclo Óperas Primas que se hizo el año pasado. Eh, es un ciclo de teatro donde por primera vez un director, eh, pone, un director que a lo mejor no es un director de teatro, puede ser un coreógrafo también, eh, o, o un artista plástico, eh, deciden dirigir una, una obra. Entonces, bueno, participamos nosotros con, con 2035 y tuvimos una temporada de, de tres meses en, en el Roja y después estuvimos a principios de año hasta julio en el Abasto Social Club y ahora estamos ya terminando eh, la tercera y creemos que ya sería la última etapa de la obra en el Camarín de las Musas. Mañana de... es la última función. ¿Débora, son solamente los actores en escena o también hay música de ambiente o presentación de imágenes de fondo? No, no, eh, no tiene música ni tiene imágenes. Eh, tiene un espacio que fue diseñado y creado por Marcelo Marzoni y, y bueno, eh, tiene escenografía y, bueno, luces que son de Javier Dolte que es un conocido director de teatro, y, y bueno, está, eh, fundamentalmente eh, pone el acento en el texto y en las actuaciones. Vos dirías que fundamentalmente en esta obra lo que se plantea entonces es una no modificación de las relaciones interpersonales, a pesar de que todo cambia alrededor. Eh, sí, sí, sí, eh, un poco es eso, sí, sí, sí. Muy bien, entonces, sábados, 23 horas, en el camarín de las Musas, Mario Bravo, 960. Sí. Entradas de 30 pesos. Sí, sí, también hay descuentos a 20 pesos. Jubilados eh, y estudiantes. Sí, sí, sí, sí. Y las reservas se hacen al 48620655. Eh, correcto. Y la duración de la obra es aproximadamente de 50 minutos. Sí, es una obra relativamente corta y donde van a... Van a disfrutar de verdad de un, de un espectáculo que tiene humor y que los va a dejar también pensando en algunas cosas. Los personajes no son ni buenos ni malos, tienen un poco de todo, todos, y la gente, lo que nos ha comentado cuando termina de ver la obra, que por lo general siempre se queda la gente esperándonos y conversamos con ellos, y nos dicen que eh, en un momento, cuando habla un personaje se sienten identificados con este después habla el otro y también como que tienen un poco de cada de, de una faceta multifla, multifacetas los diferentes personajes Muy bien, Dora, entonces convocamos fervorosamente a nuestra audiencia para que vayan a ver el espectáculo, Camarín de las Musas Mario Bravo 960 Te agradecemos mucho esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires Muchas gracias y los esperamos Allí estaremos Bueno, gracias, adiós Muy bien, era Débora Tethar, precisamente una de las actrices de 2035, una obra que ubica un futuro, un futuro lejano, o por ahí ahora ya no tanto, ¿no? porque estamos solo a unos veintipico y de años, pero donde se presenta esta idea de fondo, que es que las relaciones intersubjetivas, los malestares, las pasiones mundanas, permanecen tal cual como eran antes, mucho antes, y que la tecnología no cambia nada de eso. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.